Thank you. a verdad poder adorarlo al Señor contemplar la hermosura de su santidad qué lindo que podamos estar juntos un día más que el Señor nos regala de vida para poder estar ¿verdad? junto con Él así que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos Hechos capítulo 16 Gloria a Dios qué hermoso Señor poder contemplar tu hermosura, poder adorarte, como decía este cántico y al estar allí delante de ti te adoraré Señor, postrado delante de tu presencia qué lindo verdad, qué hermoso, cuánta paz verdad sentimos de parte del Señor cuando podemos estar en comunión con Él, cuando podemos verdad venir delante de su presencia qué lindo y qué bueno que es el Señor, cuánta misericordia tiene para con nosotros Por eso lo adoramos, por eso lo servimos, ¿verdad? A pesar de las dificultades diarias Qué lindo poder determinar un tiempo para buscar de su presencia Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 Amén Búsquenlo tranquilos Nuevo Testamento Después del Evangelio de Juan Viene el libro de Hechos Capítulo 16 en el versículo 11 amén dice el título encarcelados en Filipos gloria a Dios y se describe esta narración de esta manera dice zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos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 Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad» y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándose las ropas ordenaron azotarlos con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco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 ¡Qué hermoso poder contar con la ayuda del Señor Jesucristo! ¡Qué hermoso poder contar y caminar sabiendo que Él va a mi favor! A pesar de las turbulencias que puedas estar viviendo hoy, a pesar de la situación que puedas estar enfrentando hoy, tienes un amigo que camina de la mano contigo. A pesar de las adversidades que puedan estar sobreviniendo hoy, Y muchas veces esas acudan tu barca al punto de que quisieses en momentos desbordarte o pienses por momentos que esa banca se burde que esa barca se hunde el señor jesús está en control amén dice que zarpando pues de troas, vinimos con un rumbo directo que es importante cuando tú caminas en tu vida con un rumbo directo es importante cuando sabes hacia dónde vas a pesar de lo que pueda suceder tú necesitas caminar con un rumbo directo y no hay dos caminos no hay tres caminos, la palabra de Dios dice Cristo, dice yo soy el camino la verdad y la vida o sea que tienes un camino ellos iban con una misión con una visión directa, sabían hacia dónde iban pero siempre que atravesamos caminos, ¿verdad? se van a ver a, a levantar situaciones cada vez que queremos poner las cosas en la mira del Señor muchas veces obstáculos se pueden levantar y uno de los primeros puntos qué lindo que hoy para tu vida no te salga del propósito de Dios y ve donde Él te mande Él los mandó allí ellos allí fueron dice el versículo 1 zarpando pues de troas vinimos con rumbo directo a Somotrasia, a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis un día el Señor te va a mandar a un lado al siguiente día te va a mandar a otro pero qué importante que podamos caminar con la guía del Espíritu Santo que cuando caminamos caminamos con convicción y con seguridad que si vamos de parte de Él sea lo que sea Él me da la seguridad de que va a caminar conmigo Y a pesar de lo que pueda sobrevenir en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, yo estoy caminando con un rumbo directo. Así que lo primero que tienes que hacer, no te salgas del camino. Camina con rum un rumbo directo, ve hacia una dirección segura y esa dirección tiene que ser guiada por Jesús que es tu camino. El camino seguro, el camino que lleva a la vida, el camino que te va a llevar a un destino de bendición. Amén Dice el 13 Y un día de reposo salimos Fuera de la puerta Junto al río donde solía hacerse la oración Y sentándonos Hablamos a las mujeres que se habían reunido qué tremendo verdad Cuando salieron un día de reposo Siempre el Señor te va a mandar a hacer cosas Fuera de la religión Fuera de lo monótono Fuera de lo conocido fuera de lo normal un día de reposo así salieron y dice el versículo 14 entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía cuando tú caminas en dirección guiado o guiada por el Espíritu Santo el Señor va a abrir corazones de personas, porque hay mucha necesidad cuando tú caminas con el rumbo seguro y directo como dice aquí, directo iban algo directo derecho ¿verdad? una meta ya sabían hacia dónde iba nos iban a tomar por decirles algo un 103 que dijera aviación 103 te lleva hacia Ciudadela o hacia Aduana si tú vas hacia Aduana vas a tomar el 103 porque de seguro te va a llevar al destino que tú quieres que lindo cuando podemos ser guiados por el Espíritu Santo y nos tomamos el mejor bus verdad que es el Señor ¿a dónde quieres que yo vaya Señor? envíame que yo estoy dispuesto estoy dispuesta a servirte y a seguirte porque siempre va a haber un corazón necesitado siempre va a haber un corazón el cual va a ser tocado por el Espíritu Santo a través de ti que eres el vaso que eres el instrumento para llevar la palabra pero no hacia donde tú quieras ni yo quiera Tú vas a llevar la palabra hacia donde Él te mande en un rumbo directo. ¿Cuál es el rumbo en el cual estás caminando hoy? Ya tienes un camino directo, tienes un plan para llevar la palabra del Señor. Dice que el 15 y cuando fue bautizada su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posado. Y nos obligó a quedarnos. Qué lindo cuando Somos portadores de paz, dice, bendito aquel que lleva el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Bienaventurado aquel, dice, que lleva el mensaje de salvación. Son bienaventurados los pies, las sandalias, dice, ¿verdad? Que llevan las nuevas noticias, las buenas noticias. Eso significa una buena noticia. Qué lindo en estos tiempos de tanta crisis, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos de tanta dificultad, que tú y yo nos calcemos con el Evangelio de la Paz. Y podamos ir a lugares donde hay discordias, donde hay malentendidos y podamos ser portadores del poder del Espíritu Santo. Que podamos entrar en hogares y decir, el Espíritu Santo está conmigo, yo tengo una buena noticia para darte. Y porque aquí dice que estaban hablando y preparó el Señor, y escuchó. Vas a estar hablando y te van a estar escuchando. Y el Señor va a preparar corazones que no estaban ni en tus planes, ni en los planes de esos corazones, pero sí en el, en el plan de Dios, para que tú vayas y prediques la palabra del Señor. Pero esto solo puede suceder de una manera, cuando estamos dispuestos a seguir en el rumbo directo. No hay otra manera de que un corazón sea tocado por el Espíritu Santo si nosotros no dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas. No podamos a llegar nunca a tocar un corazón... Que dispuesto a escuchar y que Dios lo prepare. Si no, nos sometemos a la obediencia. Señor, ¿a dónde quieres que vaya en este día? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy, Señor, para ti? Tantas cosas que me has dado, Señor. Lo impagable, la vida eterna. La bendición que vivo cada día. El saber que tú estás conmigo. Que a pesar del problema, que pueda sobrevenirme. No voy a tener miedo porque tú estás conmigo. Tú no eres el plástico que si no te palpo no te siento mi fe me dice que tú estás conmigo en las buenas y en las malas cuánto saben que Él está con ustedes en este momento? cuánto saben que Él está aquí en este momento? porque Él es nuestro amigo Él es espíritu y es verdad dice la palabra del Señor así que primero no te salgas del propósito de Dios ve donde Él te mande avanza por el camino directo tienes que ir por el camino directo sabiendo cómo te mueves Segundo, basándonos en el verso 16, dice ¿Qué aconteció? No va a ser todo fácil <ríe> No va a ser toda alegría Predicar la palabra del Señor No siempre es todo hermoso No vamos a ir muchas veces tirando rosas Y diciendo, aquí está Cristo, te lo vengo a presentar Él es mi amigo, mi ayudador Él no nos promete un evangelio fácil Pero Él nos da la seguridad de que Él nunca nos va a abandonar Y eso es muy importante Él es el único que puede cumplir esta promesa de nunca abandonarte ni a ti ni a mí, porque Él es fiel a su palabra. Y todavía nos dicen que ustedes o aunque nosotros permanezcamos infieles, yo voy a ser fiel hasta el fin y siempre te voy a estar esperando. Dice el versículo 16, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Van a haber muchas cosas que el Señor te va a encomendar que hagas. Y qué lindo cuando nosotros nada nos detiene. Te va a poner en lugares donde vas a tener que decir la verdad. Te va a poner en lugares donde vas a tener que decir esto no lo tienes que hacer más. Esto no es bendición de Dios. Esto Dios no lo aprueba. Esto sí lo aprueba. Y el respaldo de Dios vendrá sobre tu vida. Dice que el 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos de Dios del Dios Altísimo quienes nos anuncian el camino de la salvación aún aún el propio enemigo reconoce que tú vienes de parte de Dios a anunciar el camino de la salvación ellos ya sabían a lo que venían de la misma manera que tú te manejas y caminas rumbo a una dirección Y sabes hacia dónde vas el enemigo, también sabe dónde tú te mueves. Y se va a parar delante en un cierto momento, a querer oponerse. Porque él sabe que tú vas a... sos un portador, una portadora de bendición. Vas a llevar buenas noticias. Donde tú camines, va a haber libertad. Donde tú camines, las cadenas se van a romper. No puede haber un impedimento cuando tú caminas en el rumbo que Dios quiere que camines. Dice el 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Varios días dice que estuvo molestando Yo no sé lo que te está molestando O hace días que te molesta o hace meses O hace semanas o hace horas Pero cuando tú caminas con un rumbo fijo Cuando tú caminas en obediencia No hay Espíritu que pueda resistirte No hay nadie que pueda resistirse. ¿A quien Al nombre de Jesús. Dice que por varios días venía y molestaba. Van a haber situaciones que van a venir a querer hacerte que desbordes. Van a venir situaciones sobre tu vida que te van a querer intimidar, que te van a querer hacer alejarte del amor de Dios. Que van a hacerte creer que Dios ya no está contigo. Que van a hacerte creer que no vales nada que te van a hacer creer por momentos, que ya no sigas en el camino, que no vale la pena, pero siempre vale la pena, hermano y hermana, cuando se trata de Dios. Como dijo Jesús a los 12 años, ¿no sabías que los negocios de mi padre tenía que estar? Le dijo a la madre, terrenal. qué lindo que tú y yo también digamos esto y sintamos esto, estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial a mí no me va a detener un espíritu inmundo no me va a detener una intimidación no me va a tener un problema yo voy a caminar porque sé el rumbo que tengo y nada me va a mover nada me va a mover de este camino se va a levantar la oposición pero la autoridad hay solo una manera por eso primero no te salgas del propósito no te salgas del camino donde Dios te mande ve segundo, en el camino se te va a levantar el enemigo, en el camino se te va a levantar la oposición Pero ¿sabes una cosa? Tengo una buena noticia para tu vida. En la obediencia está la bendición. Y cuando tú te plantas, cuando tú te plantas el Espíritu Santo te va a respaldar y el Señor te va a dar autoridad espiritual y tú le vas a decir, sea el Espíritu que sea, sea el mover que sea, como le dijo aquí Pablo en el 18. Y esto lo hacía muchos días más desagradando a Pablo, Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Dios siempre te va a respaldar Un Espíritu inmundo no va a salir por tu linda cara No va a salir por mis palabras Va a salir por la autoridad espiritual que Cristo delega en nuestras vidas Si obedecemos y somos Y nos dejamos guiar por Él No va a alcanzar con esto Lo siguiente que tenemos que hacer es perseverar. No es que un día te levantas y venciste al mundo. No es que un día te vas a levantar y vas a vencer tus problemas, tus dificultades, tus obstáculos. Esto es un diario vivir. Tienes que aprender a utilizar las armas que Dios te entrega. Tienes que aprender a convivir con los problemas. Ser cristiano no te hace y no te separa de no tener problemas. Ser cristiano es un modo de vida diferente. Es imitar la vida de alguien que vino a la tierra y me te salvó a ti y a mí. Es poder imitar al que no hubo pecado. Es poder imitar al que dice la palabra de él, del él mismo. Su palabra es que no hay libro. Si contás los milagros que hizo Cristo en la tierra, no entran en los libros del mundo. imagínate a quién tienes a tu favor. Gloria a Dios. Que tengo aquel, dice que no hay libros en el mundo, donde se puedan escribir todos los milagros que hizo el Señor. Él me promete siempre estar conmigo pero Él no me dice que va a ser una vida como dicen hoy en día una papa ¿Eh? esto es un lujo, ser cristiano Señor, soplo y me cae una casa del cielo y una 4x4 ¿Eh? no, ser cristiano es mucho más que esto Cristo no vino a buscar riqueza, Cristo vino a buscar corazones Cristo vino a salvar almas el tesoro en el cielo es la eternidad El mejor tesoro que tú puedes hoy adquirir es la salvación de tu alma. Debes de cuidarla, debes de luchar cada día. De la misma manera que el Señor te dio una familia, de la misma manera que el Señor te dio hermanos, de la misma manera que el Señor puso almas para que tú cuides. Debemos de ir por el camino en el cual Dios nos manda en este día. Se van a levantar oposiciones, claro que sí. Y al otro día se te levantará otra, pero Dios está contigo. Nunca olvides que tienes al más grande de tu lado. Pero hay momentos de debilidad sobre nuestras vidas que llegamos a creer la voz engañosa del diablo. Hay momentos que sobrepasan los problemas y creemos realmente que ya no tenemos fuerzas. Creemos que somos malos, creemos que no podemos ir a la iglesia. Son las primeras mentiras rápidas que el diablo quiere venir y poner en tu mente. Ya siembra esa mentira en tu corazón y tú estás comenzando a creer ¿para qué voy a ir si sigo igual? ¿Para qué me voy a seguir congregando si nada cambia? cada vez más problemas, cada vez me va peor, dice la gente pero ese no es lo que Dios vino a traer a tu vida y a mi vida si tú te paras en el camino si tú vas rumbo a la dirección que Él te manda vas a tener dificultades pero también vas a tener soluciones porque Dios es un Dios de soluciones y donde está el Espíritu de, del Señor dice que hay libertad en el mundo no vas a encontrar la libertad vas a creer que por momento vas a, a satisfacer tus deseos Vas a querer satisfacer tus gustos, pero son momentos, ¿verdad? Es como la comida, hoy la tienes y mañana la necesitas de vuelta. Pero el Espíritu Santo dice que va a morar eternamente con nosotros. Él está preparando moradas para tu vida y para mi vida en este momento en los cielos. ¿Sabías eso? Él está preparando grandes moradas. Dice, tranquilos, quedaos aquí un momento, pero yo voy a ir y voy a preparar moradas para ustedes. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice y si así no fuera no te lo voy a decir pero sos, sos mi amigo ¿cómo no te voy a revelar que estoy haciendo moradas para tu vida? Él se está preocupando por nosotros en el cielo nosotros preocupémonos primero por nuestra salvación segundo por poder llevar el Evangelio hacia donde Él nos mande así que no te salgas del propósito de Dios en el camino se va a levantar el enemigo pero el ser obediente te da la autoridad espiritual sobre todo espíritu inmundo dice el versículo 25 imagínate te congregas comienzas a asistir a la iglesia te dicen que tienes al mayor amigo que puedes tener de tu vida a tu lado vas a predicar la palabra del Señor y a compartir las buenas noticias que hizo contigo resulta que te vas a una ciudad, un departamento te vas a pongámosle Maldonado y fuiste a predicar, resulta que en Maldonado le predicaste a alguien de Cristo esa persona fue libre pero a su vez le ocasionó un problema a otra persona como esta divina la cuestión que fuiste a predicar como estos hermanos y terminaste detenido, detenida ¿Eh? pero Dios está contigo su palabra es verdad a pesar de los problemas que se puedan levantar y los obstáculos fíjense en todo lo que hicieron ellos y ante los ojos ante los ojos ante la emoción natural del ser humano dice que los azotaron dice que los golpearon hasta que no pudieron más seguimos leyendo el 19 pero viendo sus amos que había salido miren qué tremendo la esperanza de su ganancia cuán poco importan las personas ¿verdad? cuán poco importa hoy en el mundo las personas cuán poco importa cuando Cristo no está en los corazones esta mujer fue libre se encontró con el mismo Cristo así porque cuando nosotros vamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo vamos a ser portadores de libertad hacia otras personas corazones atados, imagínense años quizás atada a la adivinación pero a espíritus que la engañaban a esta mujer y ni siquiera era para su propio beneficio, era para el beneficio de otros. Pero donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, las cadenas se rompen. Donde está el Espíritu de Dios, ningún espíritu inmundo puede venir a acusarte, ningún espíritu inmundo puede venir a intimidarte, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si Dios está conmigo, no me debo de preocupar lo que diga el hombre, no me debo de preocupar lo que diga el diablo. Él se tiene que preocupar porque el Espíritu Santo está conmigo y Él tiene que temblar porque el Creador está a mi favor dice el 20 y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos miren cuántos se agolparon, el pueblo entero no tengas miedo si en un momento pareciese que el mundo entero está en tu contra el mundo entero podrá estar en tu contra pero Dios estando a tu favor no tienes que tener miedo a nadie el mundo entero en un momento se va a poder agolpar hacia tu vida si tú vas por el camino directo puede pasar esto en tu vida dice y se el 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas a ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies que en el cepo. por si fuera poco, le pegaron la pariza Bastante hasta que se cansaron, según le pegaron. No los metieron en una piecita, no se podrían ni levantar, imaginate. ¿eh? Miren que esto no es que los movieron. No se podía ni levantar. Pero por si fuera poco en la pieza del fondo. Bien asegurado. Cosa de que no molestes más. El enemigo muchas veces va a querer hacer esto sobre tu vida. Va a querer desgastarte al punto de que creas que ya no vale la pena. Te voy a meter en el fondo, te va a decir. A ver si vas a salir de esta. A ver si vas a salir ahora, te va a decir. Pero hay un secreto. Cuando Dios está a tu favor, cuando tú vas por el camino, cuando tú vas por el rumbo directo, cuando tú eres obediente el Señor traerá autoridad sobre tu vida y sea cual sea la turbulencia que estés viviendo el Señor te va a dar la victoria versículo 25 a pesar de lo que estés pasando no te entregues no importa los azotes que hayas recibido de tu familia, de tus vecinos en tu trabajo quizás has trabajado pretendiendo por qué no percibir logros de años y te has encontrado con que no se te valora con que eres un número más para la sociedad y por ahí todavía te encuentras con que te dicen ¿sabes una cosa? que si no te gusta te vas es que hace 30 años que estoy aquí y a mí que me importa si hace 30 años es tu problema no el mío muchas veces se va a levantar de esta manera situaciones sobre tu vida pero cuando tú depositas tu corazón en Dios cuando tú a pesar de los azotes que puedas haber recibido de tu familia, azotes que puedas recibir en la calle, persecuciones que puedas recibir. El enemigo va a querer encarcelarte en el fondo, porque él sabe que si logra encarcelar tu mente, tus pensamientos, fuera de Cristo, él podrá hacer cosas que si tú te paras en el camino, vas a ser un impedimento y una oposición para todo poder del mal, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y a pesar de que estés encadenado en el fondo... Te aliento en este día. Yo no sé en qué situación te encuentras. Yo no sé si estás en el proceso de que estás siendo azotado o azotada. Yo no sé si estás en el proceso de que ya fuiste encarcelado. De que los problemas te están agobiando. De que hay situaciones que están intentando hacerte que desbordes. Sigue alabando a Dios. Cuando más azotes hay sobre tu vida, cuando más creas que estás perdiendo, sabes que más estás ganando. Estás cerca de la bendición está cerca de que las cadenas se rompan está cerca de poder ver el Espíritu Santo y Dios a tu favor sigue adelante en este día versículo 25 a pesar de todo lo que había pasado a pesar de todo lo que tú has pasado pero a medianoche orando Pablo y Silas azotados, golpeados encadenados los pies no se podían ni mover cada marca tremenda de los látigos todo el pueblo en contra ante los ojos estaban liquidados pero cuando tu corazón a pesar de que tengas fuerza aunque tu mente, aunque no puedas hablar con la boca, donde tú invoques a Cristo con tu mente cosas poderosas pueden suceder cosas poderosas pueden suceder dice 25 pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron se van a soltar esas cadenas sobre tu vida se van a soltar esas cadenas de problemas sobre tu vida Cristo no viene a solucionar problemas pero viene a salvar almas pero yo prefiero tener hoy al Señor a mi favor porque sabes qué sucede al final del camino al final del camino en el último minuto tú puedes encontrarte con que las cadenas se te salen y se rompen pero sin Cristo continúas con las cadenas y vas a un lugar de más profundidad y de más temor así que si Dios está conmigo hermano hermana ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? vamos a abrir el el libro de Romanos un poquito más para adelante Romanos 8 33 Libro de Romanos enseguida, el capítulo que viene ese es el libro de Romanos en el capítulo 8 en el versículo 33 en adelante vamos a compartir y vamos a cerrar con este pasaje cuando todos lo tengan lo leemos Romanos capítulo 8 versículo 33 dice de esta manera ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién tenemos a mi favor? El Señor Jesús está a la diestra de mi Padre intercediendo por tu vida y por mi vida. Así que te aliento a que a pesar de lo que puedas estar pasando hoy, tienes al más grande a tu favor y lo dice la palabra. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Unas rejas no te van a separar del amor de Dios Unos cepos en los pies no te van a separar Que todo el mundo se ponga en tu contra No te va a separar del amor de Dios A pesar de que seas obediente Y vayas donde Él te mande Oposición vendrá Pero en la obediencia Está la bendición ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución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 ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor, amén ¿qué te puede separar del amor de Dios? te aliento en este día seguir por el camino aunque venga la oposición voy a seguir alabándote Señor amén Aunque crea estar solo y sola por momento Señor. Te voy a alabar. Te voy a alabar porque yo sé que las cadenas se van a romper, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria, toda honra en esta hora, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que... vengan nuevas fuerzas para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que no saquemos los ojos, Señor, y la vista de tu propósito en este tiempo, Señor que podamos acatar tu orden, Señor, que podamos seguir, Señor, por el camino directo, el camino directo que me va a llevar hacia la salvación, el camino directo que me va a llevar a donde tú quieras, Señor. Yo sé que si voy por el camino directo, tu autoridad, Señor, irá conmigo, tu respaldo irá conmigo y no voy a salir avergonzado, porque aunque vean mis ojos el desprecio que el mundo no me hace a mí, sino a tu palabra, Señor. Voy a salir y soy más que vencedor por medio de ti que me has amado. Porque tú estás a la diestra de Dios intercediendo por mi vida. No estoy solo, no estás sola. No te sientas solo ni sola en este día. Jesús está intercediendo por nosotros, dice su palabra. Y nosotros somos su pueblo. Y pueblo escogido y adquirido para salvación. Herederos y no solamente herederos, sino coherederos junto con Cristo. Hay una herencia esperándote. Hay una herencia esperándote. Él murió y Él te salvó Él te limpió, Él te perdonó y Él te justificó Señor, gracias porque Tú estás conmigo yo sé que tengo Tu favor a mi parte, Señor ayúdame a no salirme del camino ayúdame a ser obediente, Señor perdona mis pecados, perdona mis rebeliones perdona mis iniquidades, Señor perdona mis faltas, Señor amado soy hombre, Señor y me equivoco y erro pero no quiero salirme de Tu camino, Señor quiero ser obediente Te pido perdón en este día, te pido que me limpies, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor amado, a seguir por el camino. Porque a pesar, Señor, de lo que venga, te voy a alabar, Espíritu Santo. Yo no, a, yo no me quiero desencantar esto otra vez. A pesar de lo que venga, te voy a alabar. Levanta esas manos al cielo, levántalo. Sí, Señor. Señor. Está conmigo soy ¿sí? es soreza no oración Oraciones alimento Se van a romper esas cadenas Se van a romper esas cadenas Nunca vi un gusto sin respuesta por quedar en sufrimiento Sí señor Solo a ver señor lo que tú vas Basta a hacer, solo que Dios hicieras. el enemigo se levante y luchar contra nosotros. Recuerda esta mujer vino a juzgarlo. Cuadrícula iba en el es, más, es hora de morir.